Sí, descansando un poco, eh, eh, recargando pilas para mañana arrancar nuevamente una semana de trabajo. Es más, ¿se, se vio reflejado en el resultado final en el 3-0? a ¿Lo disputado, lo hecho, lo realizado por los dos equipos dentro del campo de juego? No, creo que eh, por lo hecho es un resultado muy muy mentiroso, muy abultoso. Sí. Eh, creo que hicimos un buen primer tiempo hasta... que ellos eh, abren el marcador con un penal y al segundo tiempo también salimos a buscar el partido y creo que, que hicimos eh, méritos como para poder llegar a descontar pero bueno, lamentablemente no se pudo ¿Por qué se da justamente ese, ese resultado final y, y el encuentro, eh, el 3 a 0? Sí, creo que eh, el, el resultado se da por, por creo que mínimos errores de nosotros Eh, bueno, más allá creo que la segunda el segundo gol no más fue una jugada buena y bien hecha por ellos, bueno y el tercero ya viene porque nos agarra con el equipo abierto ya todos yendo a buscar el, el descuento y, y bueno se nos vinieron de contra. Ahí encontrará la, la explicación de la derrota en esa en esas dos jugadas principalmente en el segundo tanto de ellos que un poco los deja fuera de, del camino en el encuentro. Sí, sí, creo que el 2 a 0 eh, nos golpeó bastante porque, como te digo, salimos el segundo tiempo a buscar el empate y, y ellos se encuentran con el segundo gol. ¿Cómo jugó eh, el haber cambiado de, de esquema? ¿Se sintieron más cómodos? Quizás no, no, no encontraron la, la vuelta al partido, el resultado. ¿Cómo jugó justamente el cambio de esquema? ¿Crees que, que fue influyente en la derrota? No, no, creo que no. Eh, de hecho, con el cambio de esquema, cuando arrancamos jugando el partido, el primer tiempo creo que, que lo hicimos muy bien, uh -huh. hasta, como te digo, hasta la apertura de, del marcador de ellos, pero veníamos haciendo un buen, un buen trabajo en todas las líneas, eh, y nada, creo que el segundo tiempo, como te puedo decir, eh, salimos de la misma manera a tratar de descontar y ellos se encuentran con el segundo gol y creo que ahí nos no golpea bastante el, gol, el segundo gol recibido. Es más, te consulto en lo personal, ¿cómo te sentiste luego de lo que fue tu, tu lesión, la recuperación, el partido ausente ante Luján, volviendo al primer equipo en la jornada de ayer? ¿Cómo, cómo te sentiste en lo personal? Bien, bien, eh, me sentí bien. Por suerte el tobillo me, me respondió bien. Lo que sí me noté un poco... Eh, Falto de aire y de ritmo por estar eh, varios días parado, ¿no? Uh -huh. Y ahora se viene Real Pilar el próximo día domingo en condición de local. Un rival nuevo, rival al cual nunca han enfrentado. ¿Qué saben, qué conocen justamente de, del conjunto pilarense? No, creo que es un rival duro como todos. Eh, es un rival que, que intenta jugar, trata de tener eh, bastante el valor. Así que bueno, creo que va a ser un, un lindo partido para, para disputarlo. a intentar cosechar los tres puntos nuevamente en condición de local. ¿Quizás esa sea la deuda pendiente en este arranque de campeonato? ¿Robar, quitar algún punto en condición de visitante y seguir sumando de local? Sí, creo que sí. Eh, nos está costando un poco fuera de casa, pero bueno, trabajaremos eh, durante la semana para, para tratar de achicar el margen de error y, y tratar de, de sumar puntos de visitante también como de local.